les vamos a enseñar Para ponerlo bien p r e n d i d o olvídate de todo y ven a disfrutar este nuevo baile que jamás olvidarás. Bailando c o m equipo s los espejos, limpiando, moviendo la cadera, seguimos e l relajo. Toma tu pareja y prepárate a gozar y bailemos todos juntos esta época. よっ どっか